Ahí caminando ya la segunda hora, después está este, este hermoso mapeo colorido de Juan Riachi disfrutando de semejante evento, ¿no? En inquilino, un lugar que es referenciado a nivel geográfico nacional, pero nunca habían hecho esto de juntar eh, científico, investigación y, y productores, ¿no? Pensando y, y estudiantes, pensando la producción caprina como un eje y no como un castigo no muchas veces mal mirada muchas veces denostada muchas veces simbólicamente asociada a, a eh, puntos de, de, de, de no desarrollo de mirada bueno toda una cuestión interesantísima lo que lo que hizo el, el congreso de Quilino y lo queremos escuchar de parte de Juan que manejó gran parte de todo lo que se organizó ahí y, y bueno estuvo estuvo realmente en todas así que andarle un abrazo Y felicitaciones a Juan Riachi. Eh, les comentaba, no quiero irme sin comentarles que es como que se va a volver a, o se está planteando, así los pasillos, ¿vieron cuando uno sale? y Dice, ¿dónde me entero qué se va a hacer por acá? Bueno, eh, el pasillo del Senado de la Nación, muy utilizado en estos últimos tiempos, muy utilizado, tenemos una un trabajo de esta semana en el Senado de la Nación, Cámara de Diputados, muy alta, muy muy alta, con muchas cuestiones que nos han puesto contentos por esta relación entre los representados y los representantes, ¿no? Es como que no se hicieron nadie se hizo el sota so por no decir otra cosa, nadie metió la cabeza en el suelo, nadie se hizo el Bobby de quedarse detrás de la cortina. Eh, realmente el Senado la rompió, y bueno, en, el, en la Cámara de Diputados sobre todo. ¿no? En esa mirada también nos enteramos de que hay gente que está tratando de dar de baja, se haría ¿no? la expresión, la ley de manejo del fuego, que tiene muchas cosas, muchas cosas criticables, muchas cosas mmm, lindas, uno lo lee al artículo, al documento de la ley de manejo del fuego, está interesantísimo, ¿no? Y porque entre otras cosas, lo que dice es que, un lugar que en un lugar que se quemó, el cambio de uso de suelo es casi como tácito. Ya se quemó, vamos a hacer otra cosa. Vamos, vamos a plantar otra cosa, ponerle que sea un árbol, pero eh, también se puede hacer un barrio, una ruta, eh, o bien otras cosas, ¿no? O, plantar otro cultivo que no era el monte que estaba ahí y eso cuida la ley de manejo del fuego, bueno pasear la ley de manejo del fuego en su presupuesto va a traer un cambio de uso del suelo muy alto o modificaciones que por ahí no son las que el ecosistema tiene para sostener darle sustentabilidad al paisaje no en esto hay gente que sabe mucho más me gustaría escuchar lo que dice Horacio Britos pero realmente creo que, que Deberíamos estar atentos a esta modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Realmente nos parece bastante nefasto esto que estamos, que estamos viendo, enterándonos, y se lo queríamos transferir a ustedes. Eh, ahí Andrés Rivas nos pasó una mirada sobre esta, este proceso que está sucediendo, ...que lo aportamos al grupo de oyentes... ...para los que les gusta leer esas cosas... ...así que um, quería traerles esto... ...como primera noticia relevante... Uh, ...para mirarlo a nivel nacional... ...porque es una ley nacional... ¿no? ...que nos implica a todos... Y, ...y en estos días de que por lo menos ha llovido... ...que está bien... Eh, ...va a traer un verde... ...va a aplacar la posibilidad de incendio... ...pero bueno, el crecimiento... ...y si la sequía viene después... Eh, va a traer problemas, así que bueno eh, por ahora estamos muy contentos con la lluvia las abejas están todas trabajando al palo así que eso quería comentarles y vamos a ir ahora a, a la cuestión de, de Carlos Barabale hablando de que el 25 de de ahora de septiembre, la semana esta que entra va a estar en De Anfune porque lo invitó la municipalidad de De Anfunes a trabajar y a aportar hacia la ruralidad eh, la capacitación y esta mirada y el trabajo que hace Carlos Baravale con el tablero que ha diseñado para poder eh, ser bonificado, este trabajo, el, la carga de preñez, de, de servicios, de carga animal y todo eso en el, el, el tablero y que eso forme parte de una bonificación de hasta mil pesos, dice Carlos Baravale. También vamos a escuchar en la entrevista, que la vamos a pasar en dos partes, eh, su opinión desde de Base Federada como dirigente gremial de eh, qué pasa con la aftosa, quién la termina pagando, ¿no? Esta cuestión de que el filotero no la quiere pagar más, y va a ir, el engorador no la va a pa quiere pagar más, va a ir al criador, ¿no? Así que bueno, eso, eso también lo dice Carlos Barabale, y no los aburro más. Vamos a escuchar un poquito esta entrevista. Así que dale Gaby cuando quieras. ¿Listo? Bueno, un poco, un poco lo que habíamos venido trabajando en el día, en esta semana, en este último mes, ¿no? Con lo que es las buenas prácticas agropecuarias, esta, esta política pública que promueve la provincia, con muchos más aciertos que, que errores, digamos, y bueno, eh, dentro de ese, de ese, ese mundo, de esa política agropecuaria, está la gente que la usa, eh, porque tiene un aporte para el productor, pero hay gente que aporta herramientas para incluir en esas bases que son bonificadas por la provincia. A ver si se entiende. Carlos Barabale, integrante de bases federadas, tiene una herramienta tecnológica de última generación donde poder hacer un estudio e ir mirando la evolución de los rodeos de vacas. Esto es para criadores y para otra gente que asesora criadores, para gente comprometida con las organizaciones de Criador y todos los que trabajan con bovinos, Carlos Barabara ha generado una, una, una herramienta, un software, para poder evaluar esto permanentemente y ver su dinámica. ¿no? Y, y nos decía, "Apurémonos no, porque se termina en el 30%, la inscripción de estas herramientas en las en las eh, buenas prácticas agropecuarias de la provincia de Córdoba. Y por eso lo tenemos acá, en esto que es de la Colmena al Gallinero, en la radio ferroviaria de la Cruz del Eje Carlos. Gracias por estar y explicarnos un poquito mejor este aporte que estás haciendo para los productores bovinos de la provincia de Córdoba. Hola Miguel, buen día. Eh, sí, mira, el, digamos, el, el, las BPA digamos, hay, hay que cumplimentarlas hasta el día 30, donde está el, la fecha de vencimiento. Y bueno, dentro de las buenas prácticas agropecuarias, eh, el programa, este, esta plataforma de Tablero GBC, que es eh, para productores de cría bovino, eh, digamos, está contemplado dentro de lo que es Actex. Es decir, el productor ganadero de cría que pueda validar este rubro Actex eh, lo puede hacer eh, ingresando a nuestra plataforma, genera la autoevaluación y el primer reporte, que es el reporte donde le decimos al productor una estimación a futuro de su próximo índice de preñez, yeah. es decir, este, va a haber reflejado el, cuál sería el posible índice de preñez para el 2026. Ese reporte él lo baja, lo convierte en un PDF y ese PDF después se lo da a su contador o a quien le administre el programa de las buenas prácticas agropecuarias para que lo pueda cargar dentro de las BPA en el rubro Actex. Con eso, este, el año pasado el valor aproximado de, de, digamos, de agregarle valor estaba rondando los 100 mil pesos la práctica de Actex, así que estimo que este año será será más. Eh, así que, bueno, es, una, es un o sea beneficio para el productor. ¿no? Volver a entrar, lo que ya entramos a mirar la plataforma plataforma de eh, ganado bovino eh, de cría, ¿no? Sería B GBC, así, eso es sí. la sigla. Eh, entras Exacto. a la plataforma y pones tu rodeo, pones tu número de vientre, tu, lo que te va pidiendo la plataforma y te emite como un informito chiquito y vos lo, que sale en PDF directamente y eso lo cargas como una buena práctica que vos llevas adelante en tu establecimiento. Exactamente, sería así. El, digamos, el tablero consiste en completar 86 preguntas en las cuales el objetivo es que el productor pueda identificar cuáles son las actividades que están generando pérdidas en el índice de prenies. Es sencillo, es práctico, lo puede hacer desde el celular desde la, una computadora o incluso de desde un televisor de los nuevos lo puede hacer este es fácil y digamos también tiene la posibilidad de no no hace falta contestar las 86 preguntas de golpe lo puede hacer en, hoy mañana pasado bueno tiene lo tiene que hacer antes el 30, claro, si quiere validarlo pero lo va armando es, ahí lo va armando sí y después este bueno ese informe lo, lo se lo da al contador, generalmente los productores, el, el tema de, la, de las BPA, en algunos casos los hacemos nosotros, lo completamos nosotros, y otras veces se lo damos a alguien que no, nos complete, porque eso va, son varios ítems los que hay que hacer para la BPA. Este es uno de ellos, ¿sí? Y Bien. el productor que, bueno, que quiera sumar unos mil pesos más al beneficio que ya lo tiene, este lo puede puede generar esta práctica y... Es fácil, se, se adjunta ese formulario al, a lo que decía la FPA. Lo importante es que pueda, digamos, tener estos indicadores de pérdidas en, en el índice de Prenie eh, para que lo pueda conversar con su asesor, con su veterinario. Este, la idea es, es que esta, este tablero le pueda hacer visible aquellas cosas que, que en una de esas la estamos omitiendo por desconocimiento o por o lo que fuese, y es un disparador para que lo pueda conversar con sus asesores, con su ingeniero, con su veterinario, con el objetivo de mejorar los magros índices que tenemos en Argentina. No todos los productores tienen bajos índices, pero bueno, no nos destacamos en Argentina por, por tener altos índices y todo rodeo es posible que lo logre, todo productor es posible que, que pueda lograr altos índices. Qué bueno. Ahí les cuento todo que estamos con Carlos Barabale, eh, que ha generado una plataforma de trabajo para apoyo a productores criadores de bovinos y que eso eh, se puede emitir un, un, un, un pequeño informe que se, ha, eh, se adosa a las buenas prácticas agropecuarias de un productor bovino y que le permite incrementar e incorporar otro beneficio más a las buenas prácticas agropecuarias de la provincia. Eh, Nos parece muy muy simple, la hemos visto la plataforma, parecen 86 preguntas vos decís 86 no, no, son preguntas que se van armando, se van contestando. Como decís vos, de a poco, eh, no hace falta, hay preguntas si están no la sé. <risa> Todas las preguntas forman parte del sistema y si no, la puedes elaborar y también se pueden consultar, ¿no? Una, una realmente una herramienta muy plástica y muy linda para. Este acompañamiento que necesitan los productores bovinos de cría. Y les cuento todos que Carlos Barabale además es integrante de base federal, lo dije al principio, creo que vicepresidente. Y eh, le quiero comentar qué mirada tiene sobre lo que está pasando con algunas cuestiones de la vacuna antiaftosa. Sobre todo nos preocupa eso de que se va a liberar, van a entrar vacunas bivalentes desde Brasil. No se van a vacunar vaquillonas ni novillitos ni novillos. ¿Y eh, ¿cómo, cómo ve esto Bases Federadas? ¿Si tienen algún estudio hecho o lo debemos esperar un poquito para que puedan emitir alguna opinión más, más certera o más concreta, Carlos? No nos hemos reunido aún para, para conversar ese tema. Yo estimo que está vinculado también al, a los costos adicionales que se le ha agregado al productor en cuanto a la obligatoriedad de la tarjeta electrónica, ¿no? Uh -huh. eh, es un costo adicional que va a tener el, el productor de cría y creo que eh, se le busca, por otro lado, bajar algún otro costo para compensar esto. Yo creo, en, la, en forma particular, te digo, no he conversado con el grupo de productores ganaderos todavía eh, sobre el tema eh, de sanidad. Eh, y no quiero emitir un, algo que no tenga el conocimiento pleno, lo que sí te puedo decir en cuestiones de la caravana electrónica me parece que le han trasladado un costo que tenía el productor de engorde el productor de feedlot se lo han trasladado al productor ganadero de cría, sin una planificación que esto puede incidir en mejoras habitualmente por uso y costumbre el productor ganadero de cría le pone el botón o la tarjeta minutos antes de cargar el, el digamos la, la encarnada para la feria. Sí. Entonces yo no creo que vaya a cambiar mucho esa práctica, ¿sí? eh, a no ser que bueno que, que tengan la vocación de ir por, por el camino que hace siete años que estoy recorriendo yo, que es la de una búsqueda en en las mejores de de índice de reproductivo, que es la única forma que nosotros podamos revertir este proceso que estamos de estancamiento del stock de ganadero de cría. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar en ganadería y cría, pero como está planteado hoy la la, el botón electrónico para nosotros, para los productores de cría, no le veo beneficio alguno hoy, hoy. Creo que hay que, hay que trabajar mucho, creo que el potencial que tienen eh, cada uno de los productores con su rodeo, es muy alto. Cualquier productor, esto lo vamos a charlar el día 25, en la jornada que está planificada en Dianfunes, en la el, el 25 en la de, de Dianfunes. ¿El 25 de septiembre o de octubre, Carlos? De, de, el 25 de septiembre. De septiembre. Eh, eh, ahí voy a estar bueno explicando cómo es posible superar, es cierto, si se puede superar el 90% de estete, uh -huh. eh, vamos a hablar sobre el tema de, del índice de preñez, yeah. y voy a estar explicando cómo el productor pueda familiarizarse con este tipo de tecnología que nosotros ya lo hemos puesto en marcha en la web desde el año 2024, uh -huh. y que bueno, que muchos aún todavía desconocen, Que, es, que pueden acceder a esto que, que pueden mandar un email al tablero se llama tablero arroba gmail, ahí pueden solicitar usuario y contraseña nosotros se lo asignamos de forma gratuita y bueno, ahora estamos en la difusión para que también expliquemos cómo, cómo se puede familiarizar y, y usar el teléfono yo veo que nosotros, viste con el teléfono estamos muchas horas encima muchas del teléfono horas, claro, claro y hoy somos este, no, <risa> digamos de Uno alguna forma tenemos una enfermedad con el celular, pero bueno, en vez de usarlo los productores, en vez de usarlo para autoevaluarse, decimos que no tenemos tiempo y ahí Exacto. se nos escapan muchos recursos económicos y también la posibilidad de me, hacer mucho más eficiente el rodeo ¿no? Exacto eh, Plataforma GBC GB larga B, B corta, perdón, y C de casa No, no, es tablero Ah, ¿tablero? G, sí, es tablero GBC ah, eh, G, la B larga y la C ah, Ganado, bovino de cría ah, Y después arroba de gmail.com de gmail Tablero Punto com. GBC Con B larga y eh, arroba eh, gmail.com Ahí mandamos, pedimos usuario y nos envían El tablero este para instalarlo en la compu, en el celu, también dice Carlos, y desde ahí poder evaluar nuestro nuestro sistema y también, por ahí, sacar unos pesos que están un poco difíciles en esta época. Carlos Barabale, sí, no te, satisfecho te, solamente. Te, sí, dale. Te corrijo, un, un, porque van a poder escribir mal el email no le vamos a poder contestar. Todo en minúscula es ¿Sí? gmail.com Ahí minuto. pueden solicitar, todo el minuto. Bien, y el 25 te podemos espiar y saludar en Deanfune, vas a andar. Esperemos ahí de tener una jornada en la cual este, podamos trabajar en, en pos de mejorar nuestros índices reproductivos, ¿eh? claro. que cualquiera lo puede hacer. Más vale, más vale. Carlos, va a ser un gusto tenerte por aquí, acá en el norte. Esto, vos ya sabes, que te, se difunde por todos lados y te agradecemos tu tiempo, como siempre. Y bueno, después hablamos de la organización de productores y estas búsquedas que tenemos eh, con este apoyo a las organizaciones de productores. Un abrazo grande. Estamos, hasta luego.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 He vuelto de la guerra? Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás te esperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. este país no estuvo hecho porque sí te vas a salir vas a salir pero te quedas donde más vas a ir y es que aquí sabes el tra lenguas trabaja lenguas el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Uh, uh, uh. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morzas. son soplastadas por el... I'm uh -huh. Pueden desaparecer Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer ¿Cómo andás vos? Qué gusto El qué gusto, qué gusto, qué gusto es mío qué, qué, qué gusto me estoy dando No, y lo mismo digo ya que vi el programa vi todo digo pero acá tengo que hablar con alguien que sepa que conozca el encuentro y todo eso y digo y se me ocurrió me ocurrió molestarte para que nos cuente un poquito este encuentro de mujeres sí. tan lindo que va a haber la semana que viene no es la semana que viene la verdad que estamos muy muy contentas porque tenemos 17 países de toda América Latina desde México hasta la Argentina Y también, este bueno, mujeres de la Argentina, por supuesto, de distintas provincias. Así que, Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, bueno, Paraguay. No me quiero dejar nada afuera nada eh, y la verdad que son 250 mujeres, casi 300, porque también recibimos de aquí, de Córdoba, eh, del interior también de otras provincias. Y es esto, ¿no?, de poner en valor espacios desde el gobierno, desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar y desde la Secretaría de la Mujer. Como siempre, ambos ministerios venimos trabajando en distintas áreas que, que, que les competen a las mujeres, ¿no? Entonces nosotros, desde lo productivo, eh, la idea es brindar espacios de, de reflexión, de conocimiento, y sobre todo lo que nos, nos interesa es ese intercambio de experiencias con una variedad tan este, eh, importante, ¿no? con tantas características desde cada país, con la voz de las mujeres protagonistas, que son las mujeres productoras. Así que estamos en ese sentido muy contentas de que desde Córdoba podemos dar la posibilidad Eh, para que las mujeres se reúnan, debatan, concluyan y que más allá del diseño de esta declaración, del diseño de las mujeres rurales a través de OEA, poniendo en valor los derechos y las inequidades que tienen las mujeres en la ruralidad, eh, es eso. Es, es, estamos muy orgullosos de poder ser la provincia receptora eh, de todo ese debate y de todo ese intercambio que va a suceder. A través de los de los paneles diarios que que ya están organizados este evento ustedes el año pasado durante año pasado realizaron algo más o menos parecido mariana puede ser el año pas el año pasado hicimos el pre en lac ah, es ah, decir ah, mira, la previa de, de lo que va a ser estas jornadas ajá. eh también vinieron mujeres de distintos países y de la y de la provincia y lo hicimos en modo híbrido no teniendo en cuenta estos recursos económicos tan tan difíciles, ¿no? De, de conseguir sí. y sobre todo para nuestras mujeres en esa ruralidad extrema, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, también vamos a trabajar con mucho compromiso y respeto eh, durante estos tres días de paneles, ¿no? Eh, que es el miércoles, jueves y viernes y ellas luego realizan el cierre donde hay una declaración. Sí, y hay un este un, las conclusiones un que van de conclusiones final, ¿no? Claro, sí, sí. tal cual, muy bien. Entonces, Qué bueno, bueno eh, en, eh, mira, si vos me decís, estamos hoy en esa vorágine sí previa, imagino, ¿viste? Por eso eh, te pregunto si es agua es limonada, sí. sí, no, no, pero eh, por favor, para mí es un porque estamos muy orgullosas, entonces por ahí uno pierde, ¿no? Naturaliza tanto algunas algunas actividades, pero esta evidentemente no, no nos enfoca en otras en, en en la importancia de hoy que tiene hablar de las mujeres de la ruralidad y de esas eh, esos intercambios que se dan, que se deben dar, ¿no? Entonces, participar en ese proceso donde hoy está todo está todo negado, bueno, es maravilloso. Es maravilloso. Además nos quedamos muy entusiasmados por la temática, ¿no? La, el primer eje es tierra, el segundo oh. es, que es agua y el tercero es cambio climático. Es bueno, no nos quedará grande el saco, ¿viste? No, decir que bueno encarar esto con estas mujeres. Con bueno, ola, ¿sí? Eh, sí, bueno sí, vamos por eh, eso, ¿no? Vamos por eso. Vamos, vamos por eso. Creo que también no debemos de, que, que, que esta diaria tan dura y tan extrema no nos haga perder los momentos de intercambio y de reflexión básicamente claro. es eso, ¿no? Este tenemos que seguir hablando, ayer ha habido aquí y en todo el país una marcha, marchas impresionantes defendiendo la educación pública. Entonces también es eso, es pararse un rato y decir no, no, eh, esta vorágine y estas necesidades y estas dificultades que tenemos no nos tienen que llevar tan puesto en el lo diario. Claro. Claro. Acá hay una agenda, hay una agenda donde está planteado, donde los organismos internacionales la han planteado, donde organizaciones de los espacios de representativos de mujeres rurales están participando y nuestro caso el gobierno está dando esa posibilidad que sucede en Córdoba. Es nuestro gobierno. Bien, cargamos el martes, miércoles, jueves. Me dijiste o miércoles, jueves, y viernes. Mira, largamos el martes, eh, que estamos también en una fecha histórica para nosotros, para los claro. argentinos y, lo, y los argentinos. <risas> en eso de, claro, de, para todos, en eso de este, la promulgación de la ley de los derechos políticos de las mujeres. Elegir elegir y ser elegida. ¿no? Entonces, hoy ya con tantos años estamos en el debate de la toma de decisión, digo ya estamos, estamos más allá, hay un montón de legislación que han ido avanzando, ¿no? Eh, sobre los derechos de las mujeres. Entonces, ese día es la apertura, ¿no? donde nos acompañan autoridades nacionales, donde nos acompañan a este autoridades provinciales, referentes de las universidades, de, de la academia, nuestros aliados vamos a decirlo así, los aliados que siempre este, este Ministerio, lo mismo que el Ministerio de Desarrollo Social, llevan adelante en ese entretejido de las políticas públicas. Los ejecutivos traccionamos con nuestros aliados de los sectores privados, de los sectores académicos, ¿viste? de los sectores de, de las organizaciones, representativos de los espacios. Entonces, ese día, la mañana, que es la apertura, estamos también no muy muy emocionados porque bueno creo que para nosotros es de seguir con la bandera en alto no eh, sobre todo sobre los derechos de las mujeres maravilloso yo realmente te voy a contar una trilogía que tengo en la cabeza y la estaba pensando recién bueno el, el, la reunión del Consejo Federal de Inversiones con el Consejo Federal Apícola fue una reunión ¿Sí? impresionante Todos sí, quedaron sí. muy contentos, pudimos recuperar muchos audios, expresiones y opiniones gracias a Nicolás Fiorez, de ahí detrás de la sierra, que hizo una, un trabajo muy bueno. Hermoso y, el trabajo. El, de, el segundo encuentro, el de las cooperativas, con una radio ah. abierta que llevó adelante la radio de la ranchada. Impresionante. Y bueno, y este, viste, vos ves el programa, Mariana, y vos decís, bueno, ¿qué, ¿qué más nos queda? viste Muy bueno la decisión política de auspiciar estos espacios de reunión, intercambio, articulación, conocimiento, la formación integral, y en este caso de sí. mujeres, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! Qué bueno. Sí, sí, sí. bueno, te agradezco, mira, me has hecho emocionar porque en definitiva, viste que en el día a día, como te digo, uno pierde alguna alguna proyección, de lo que es realmente. Eh, uno dice, guau, wow, es un montón, y es un montón por, la, por lo significativo y lo necesario que es en este tiempo hablar de, como vos bien dijiste, son las cooperativas, son las mujeres productoras, es el sector apícola, digo, se debate en la provincia de Córdoba y se convida sobre todo se convida a los espacios de reflexión, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Bueno, desde la radio Ferroviaria tienes todo nuestro apoyo. Vamos a ver si nos podemos contactar con la gente de prensa de ahí para ir viendo y sondeando y, y ver de qué con qué audio nos podemos quedar, alguna entrevista que podamos sacar. Así que eh, después pasanos algún contacto de la gente que se te encarando Perfecto, de la perfecto. In incluso, sabes qué, Numi? Ahí también podemos eh, ponerte en contacto con mujeres referentes de distintos países Porque me parece que también eh, en, entendiendo que se hace difícil, por supuesto, eh, llegarte, los traslados, etcétera, Ajá. por ahí este, acercarte, el, acercar el micrófono tuyo a, a las mujeres va a ser un, un gustazo tremendo, bueno. sobre todo eh, en esto, ¿no? De que parece que a veces uno la realidad de uno eh, la supera y hay otros países con otras experiencias con otras situaciones que también está bueno este escuchar bien bien Mariana no te molestamos más sabemos que estás con un plumero en la mano el delantal en la otra pues ahí trabajando como loca te dejamos laburar preparando este encuentro que parece que viene muy bueno y dale vamos a ir sí. trabajando esto y poniéndolo en la en la agenda como corresponde porque realmente eh, hay mucho para aprender de las mujeres bueno y te les agradezco como siempre, están todos y todos invitados porque los paneles la, son abiertos, ¿sí? Ya después este, el debate propiamente de, de las mujeres de Red Lab, ellas tienen su su metodología. Pero los paneles que están muy enri están enriquecidos por eso, por la experiencia propiamente dicha de las mujeres productoras, por referentes que están en los paneles eh voy a citar uno que eh, ya lo conocen pero en el panel de agua está el Ale Benítez ¿no? Ah, ahora, qué, qué prócer. De, de, sí. claro un prócer entonces y que no solo maneja la realidad de Córdoba ¿no? entonces este sino de a través de su experiencia en los distintos programas digo en los paneles son abiertos tenés ahí el programa entiendo si no ya te lo mando Eh, los paneles son a las nueve y a las dos de la tarde. Bien. Y eso es abierto. Bien. Así que va a ser un, un gustazo si se pueden llegar y si no acordamos esto, ¿no? De acercar algunas expresiones de las mujeres de otros países. Tariado, y de otras bueno. por Lucas, Lucas Viales seguramente también va a andar con eso por ahí. Ah, listo, genial. Ya, ya estamos entonces en contacto. Bueno, dale. Te mando un abrazo, bueno. muchas gracias por tu tiempo y muy, no, gracias, mucha suerte en ese encuentro. Mucha vale, gracias, gracias. Un abrazo para todas y todos. Un chau. abrazo. Chau, chau. Pasaba Mariana Victoria y Higo desde la provincia. Voy a tocar un tema Estar, sí. que, que me piden mucho me voy a tocar nació una flor todos los días sale el sol de vez en cuando escuchas aquella voz Un refugiado es un refugiado, un niño es un niño, y el miedo es el miedo, destierro es destierro, y una hipocresía es. Una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin. Que justifique cualquier medio mm. Un daño es un daño del verbo dañar, todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa Ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja. Una paradoja Como la de Zenon Donde algo parece que se va acercando Y siempre se escapa Siempre se esconde Siempre a la misma exacta distancia De un mismo horizonte El dedo que aprieta el gatillo debería saber esto No hay tuyos, ni suyos, ni míos Si son niños son nuestros Todos los niños son nuestros Ni patria, ni credo hay Ni diferencias de criterio No hay un solo fin Que justifique cualquier medio oh, No hay un solo fin que justifique cualquier medio Mai no hay un solo fin que justifique cualquier medio Mai no hay un solo fin que justifique cualquier medio.